de vivir pensando en la maldad que conmigo cometiste ese daño tan cruel que me hiciste mujer no lo perdonaré me culpaste de algo que nunca cometí ese remordimiento no deja un momento que vivas en paz lamento haberte amado desprecio aquel cariño Maltijo el momento en que te conocí. Bíbora, ese nombre te han puesto, porque en el alma llevas el veneno mortal. vibora ese nombre te han puesto, porque en el alma llevas el veneno mortal. De la calumnia y la maldad. Con solo una calumnia pudiste llegar al fin de tu traición. Yo sé que has de vivir pensando en la maldad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 ...en que te conocí. Víbora, ese nombre te han puesto, porque en el alma llevas el veneno mortal. Víbora, ese nombre te han puesto, porque en el alma llevas el veneno mortal de la calumnia y la maldad.